Sí, sí, a poco se va olvidando, ¿no? Bien, con el curso de los días, bueno, este primer juego, así que ya venimos a hacer la foto. Ahora en pronto ya vamos a comer acá, unas horas de 1:30 vamos a tener un almuerzo temprano, ya que el juego es, es temprano, así nos podemos descansar y, y estar bien para el juego. Bueno, y ¿calleron o dimensionaron el hecho de dónde están y qué estarán jugando a partir de esta noche? Eh sí, bueno, somos somos un poco conscientes eh de la realidad que nos está tocando vivir, sin duda que creo que debe ser por lo menos en Argentina la primera vez que un equipo de segunda categoría puede participar en este tipo de torneo. Eh sin duda que somos conscientes, pero a la vez queremos ser un poco inconscientes eh para afrontar este torneo, ya que vamos a jugar con eh, equipos de potencia eh, internacional como el equipo de Brasil, Colombia y Uruguay, así que la verdad que creo que estamos estamos muy bien y estamos eh, vinimos acá más que nada a competir y disfrutar. Bueno, y el tema de lo de scouting de los rivales, ¿cómo analizás lo que se viene ahí en San Andrés, no, eh, arrancando bueno, el con Botafogo? Perdón. Perdón, perdón, eh repetíme que te escucho un poquito cortado. Te decía, ¿qué análisis hacés eh que scouting hicieron de los rivales hoy comenzando con Botafogo, pero como bien marcabas, eh los rivales que se le vienen después? Sí, sí, bueno, hoy el día estuvimos viendo Botafogo, debo es decir que bueno, salió su campeón del torneo Paulistano en Brasil, siendo que vamos a jugar contra una una potencia de Brasil, eh, pero la verdad que bueno, estuvimos viendo, tiene mucho tiro exterior, eh tiene un equipo muy largo, tiene americanos determinantes, eh pero lo estamos basando obvio que a medida de ellos también más en nosotros, en en cómo nosotros podemos incomodar, ¿no? al rival, en vez de, de ver tanto digamos el el poder y que tiene el rival hemos estado haciendo bueno, alguna unas tácticas de ya de de de, de rotaciones defensiva, de de de hacer que le carguen la pelota, ya que algunos jugadores de ellos son muy anárquicos por así decirlo. Eh y estamos tácticamente intentando de de hacer que siempre den un pase más, eh más algún tipo de una zona de incomodarlos, así que tenemos nuestro nuestra parte táctica eh tanto ofensiva como como defensiva. Bueno, ¿y crees que si viene el baloncesto es un deporte 5 contra 5 pesará? La diferencia de categoría del hecho de que Salta Básquet venga y esté preparado para jugar una liga argentina y no tal vez la competencia máxima como los otros equipos. Ah, te estoy escuchando cortado. Si me puedes un poquito más despacito, mejor porque ya ha visto un poco con delay. Te consultaba antes de que se cortara el hecho de si bien el baloncesto es un deporte siendo contra 5, ¿cómo pesará la diferencia de categorías, no, entre ustedes que se prepararon para jugar liga Argentina y los otros equipos que juegan la principal liga de su país? Sí, y sí, bueno, creo que sí ya corremos de ventaja con de de extranjero, ¿no? Eh se puede hacer un poco más de extranjero eh y también creo que ese tipo de ventaja, bueno, puede llegar a a, a llevar, ¿no? En el fue una una pequeña pequeña cupa shot que ahora que de mucho mucho disparo para subir el nivel de la de la jugada. Hoy para intentarlo eh, para, para poder llevarme mi primer juego. ¿Puedes repetir el concepto que se entrecortó mucho? Sí, decía que... ¿Me escuchás? Ahí mejor. Hola. Hola, mal. Vale. No, decía que... Sí, ahí se escucha. De acuerdo, dale. Perfecto digamos o sea, el simple hecho de que ya se pueda eh ocupar un poco más de de, de fichas extranjeras en, en la primera categoría, ahora sí como en, en si nosotros tenemos una ventaja. Pero yo tampoco como soy extranjero, que de ahí ellos corren un poco de ventaja eh, pero sin duda que es un deporte de cinco contra cinco que tuvimos acátean y estuvimos preparando bien bien las cosas y el deporte que jugarlo eh que, que estamos preparados como para incomodarlo eh mi objetivo es compadearlo a los 40 minutos, pero de no ser 40 minutos, compadearlo el máximo tiempo posible para también nosotros eh le pegar nuestro juego que es más de la rapidas. Ah. Bueno, pero en tu caso sos uno de los más experimentados, ¿no? Subcampeón con San Martín en 2015, con Estudiantes de Concordia en 2017, le trasladás eso al equipo también? Sí, bueno, tuve la, la suerte no de tener esa experiencia personal con los dos clubes por suerte. Hemos hecho grandes campañas cada vez que jugamos. Eh, sí, eh, algo poco en el Brasil levantando con el equipo, se acordamos en eh, que andan en eh, los conocen muy bien. Eh, creo que que usan mucho, ¿no?, del tiro exterior ellos. Eh, es otra cosa la que estuvimos viendo es eh, que son muy muy tienen un juego muy territorial, así que vamos a intentar eh de buscar ese lado, ¿no? de que de que con nosotros incomodando de que siempre den un pase más y invitarlo más hacia el carazo, eh qué otra cosa. Vimos también el último partido de ellos, abusaron del tiro exterior, eh tiran 15 tiros más o menos o más de triple que de doble, así que bueno, hay que buscar un poco la táctica de ese lado de hacer un poco más lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieren conversando con Mateo Bolívar, eh, esta tarde arranca el grupo D buscando dos equipos más clasificados. Bueno, y fuiste protagonista, Mateo, en el partido televisado del viernes pasado de una jugada eh con, con que salió muy bien para poder empatar en ese momento. Después el partido se lo quedó el equipo cordobés de Barrio Parque, pero tiraste tiraste un libre, este tomaste el rebote y empataste en 74 qué puntería que tuviste para que la pelota te vuelva eh? <risa> bueno, fue un poco de fortuna yo en realidad quería tirarla a meter eh, y cortar pero bueno, nosotros después nos tiramos minutos y antes de tirar la pelota libre lo miro al entrenador me dije como que la tira a meter y después me hace enseñar como que no Eh bueno, tiré el primer libre a meter y el segundo sinceramente hubo una fortuna impresionante de poder tirar un tiro medio recto y que me vuelva hacia mí eh para poder bueno, tomar otra segunda instancia, lo, lo que primero pensé fue hacer eso, eh ya que creo que estábamos en desventaja eh para agarrar el rebote que no teníamos ningún cinco, estaba en esta aquí el cinco, que es un cuatro, entonces lo peor me vino a la cabeza es tirar la recta para que me vuelva y hubo fortuna, Javi, hay, hay que hay que ser hay que ser sincero porque creo que tiro 100 libre más y y no me salen. Por suerte sí, bueno, sí, sí, puedo sí, sí, salir, puedo justita. llevar el, el juego. Perdón. Te volvió justita, te volvió justita te decían. Claro, sí, sí fue fue fue una una fortuna bárbara que me volvió y bueno, pues iba después meterla para con bueno, estirar el tiempo eh a, a suplementario, la verdad que bueno, es algo algo con fortuna y algo lindo también a la vez. Está muy bien, está muy bien. Este, bueno, ¿y cómo ves a, a Salta Basket este más allá de esta experiencia con la que hablabas con Santiago recién en la Liga Sudamericana, cómo lo ves en la Liga Argentina, ¿no? Que es el otro gran objetivo poder ascender este de la Liga Argentina a a la Liga Nacional. Sí, creo que que eh siempre soy no tengo la misma digamos para con mi equipo lo mejor eh y, y tiene no el talón de la decepción, porque hay mucho talento juvenil eh, dentro del equipo, que creo que tiene la teoría del fundamental, eh también a la vez está acompañado con mucho y muy buen trabajo eh a diario, sin duda tuvimos una pretemporada casi de 50 días entrenando eh sobre turnos, entrenando un turno eh integrado de 4 horas, 4 horas y media. Eh, con buenas reperciones físicas, con con bueno bueno entrenamiento dentro de la cancha. Eh la verdad que veo que somos un equipo largo, eh hay bastante chico como tiene bastante talento que que eso es lo fue en particular en y estamos teniendo una ficha de libre eh claro. que ojalá se pueda acoplar a nuestra a nuestra categoría el Pitu Jople, que eso nos daría un salto de calidad al equipo impresionante. Así que creo que a pesar de haber arrancado con el pie izquierdo, a pesar de haber arrancado eh jugando no con la identidad, nosotros competense mostramos una identidad muy buena, que es la que estamos buscando como equipo y con eh Barril Park, bueno, arrancamos con el pie izquierdo, creo que fue parte de la agencia del arranque del torneo, fue parte eh no de, de bueno, de, de ese tipo de cosas que lleva un primer juego del torneo he creo que cometimos muchísimos errores y, y bueno, y así todo lo que fue normal fuimos pele a un equipo que que viene trabajando junto hace varios varios años, así que la verdad que soy muy optimista este año, creo que tenemos un potencial bastante lindo como equipo eh y creo que que es un lindo año para todos nosotros para para tener en mente que podemos hacer eh, un excelente torneo. Mati, eh, nada, lo mejor para lo que viene esta tarde. ¿eh, Quería hacer una pregunta más. Este, Santi, bueno. Eh, y y mucho mucho éxito en en la temporada de la de la Liga Argentina. ¿eh? Ojalá que puedan estar en la siguiente ronda de esta Liga Sudamericana y que puedan entreverarse en los primeros puestos de la Liga Argentina. Nada, bueno, Fabián, ya mucho trabajo, buen deseo. Eh, te escuché un poquito cortado, pero creo que me has dicho que tiramos un buen torneo. Sí, la verdad que bueno, se lo agradezco a a vos y a y a todos los chicos, eh que bueno, sobre todo eh sos uno de los que siempre está, que está presente con el básquet, la verdad que que le hacemos huela al básquet, así que ya muchas gracias por lo bueno que hicieron para todos nosotros y de acá le mandamos un fuerte agradecimiento a todos ustedes. Abrazo enorme, mucha mierda para lo que viene, eh, la palabra de Mateo Bolívar hablando desde Colombia, donde bueno, hoy se arranca el grupo D, este donde Salta Básquet este va a buscar la tratar de buscar uno de los dos lugares para estar en la próxima etapa de la de la Liga Sudamericana. Transmisión de Direct TV a partir de las 21:10 con los amigos Rogal y Viola, ¿no? También eh, integrante de este equipo de UQ Web Radio. Vamos a la pausa. A la vuelta seguimos hablando de básquet, estamos averiguando por el tema de lo del Pando, así que bueno, por ahí alguna noticia más vamos a poder dar. Dígate NBA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo filipino, todo el básquet. Está en uno contra uno. Espacio publicitario. Las mañanas, ve los de lunes a viernes de 9 a 12.